Les cuento que tengo un poco de información para compartirles de estos pagos de la Patagonia, eh, que bueno, siempre trato de, de compensar un poco y no, no llevar tanta información solo de esta región, pero bueno, ahora realmente era importante poder compartirles lo que está pasando por, por esta región, particularmente en Río Negro, eh, que venimos, bueno, atravesando una situación complicada eh, compleja en relación a la resistencia contra la megaminería, este es un tema de larga data por estos territorios, sobre todo por la zona de, de la cordillera, no porque bueno la Patagonia es, es ancha, pero toda la zona cordillerana viene, y la zona de la meseta también, con eh, amenazas megamineras hace mucho tiempo, algunos emprendimientos eh, que están funcionando, otros con esta situación de de posibilidad de empezar a explotarse pronto, y como sabrán también eh, en, en este sur que tenemos, en, en este territorio, eh, hay mucha movilización, hay mucha conciencia con respecto a la cuestión de la megaminería, del, del modelo extractivo, y de todo lo que nos trae, eh, sobre todo la experiencia de otras provincias más del norte, en donde y de otras latitudes, ¿no? en donde ya... Eh, hay explotaciones mineras avanzadas y, y bueno, sabemos cómo es este relato, conocemos lo que pasa, también aquí en la región hay algunas minas que funcionaron durante décadas y ya están cerradas y han dejado eh, grandes secuelas ambientales y sociales, eh, territorios devastados, pueblos con hambre, así que el, el, el relato siempre es el mismo. Eh, acá en esta zona tenemos el gran antecedente de Esquel, que es esta localidad chubutense que a logrado frenar una gran multinacional que es Meridian Gold en, en 2003 con un plebiscito en el que todo el pueblo, el ochenta y pico por ciento, le dijo que no a la megaminería, y desde ese momento, desde, desde esa época, eh, en distintas localidades y en distintos lugares de, de la Patagonia se hace una movilización todos los cuatro de cada mes, ¿no? Eh, un poco, digamos, para que tener esta constancia de la presión y el recordatorio de que si bien eh, se logró frenar en ese momento en Esquel, eh, hay una cuestión de, de fraternidad, de, de sororidad, podríamos decir, entre asambleas, entre colectivos, entre vecines, entre comunidades mapuche, de eh, hermandad en el territorio, y de que no se quiere la minería ni en Esquel, ni en Bariloche, ni en Ingeniero Jacobazzi, ni en Costa del Lepá, ni en ninguna... ...población, digamos, de, de este territorio que habitamos en conjunto. Así que eh, este sábado cae 4 y después de, bueno, también algunas cuestiones relacionadas a, a la pandemia, al invierno... ...que en esta zona también es muy crudo, se había eh, suspendido por un tiempo, por lo menos acá en la zona cordillera... ...esta actividad, en Bariloche particularmente, eh, hacía un par de meses que nos estaba haciendo... Pero bueno eh, hay que mantenerse movilizadas y, y alertas porque las megamineras la, las mineras transnacionales son así están a la zapadas siempre eh, esperando el momento de poder modificar las legislaciones provinciales de poder acomodar a su, a su gusto y y phr toda la, la legislación para poder explotar los yacimientos como ya lo hemos visto en distintas ocasiones así que eh, digamos la, la comunidad está muy organizada y este 4 o otra vez se vuelve a, a generar esta movilización si sí. eh, vamos a tener actividades sí no, no pensaba en esto de que también se encuentran medio a zapadas del caso de, de chubut me parece que también se lo en ese sentido que si no hay eh, per, no hay permiso legal para la explotación de las minas, pero sí para la exploración y andan las empresas ahí eh, nada, al acecho, también tuvimos la visita de Alberto Fernández la semana pasada a San Juan reivindicando esta idea de minería responsable y que si la si la Rioja planteaba quería regalías por proyectos mineros, debe revisar su política crítica la minería, ¿no? Un poco también en sintonía con esto que decías vos de discursos Eh, ya medio conocidos en relación a este tema. Sí, absolutamente, digamos que hay, bueno, esta, esta supuesta encrucijada ¿no? en la que nos quieren poner eh, de, de minería como sinónimo de progreso, ya quienes venimos eh, investigando, militando y activando en nuestros temas la conocemos bastante, eh, pero esto es algo que... En, en las zonas cordilleranas eh, Cualquier vecino vecina está al tanto no Porque esto un poco va del boca en boca No hay que tener un posgrado en geología Para entender eh, cómo se afectan las napas Cómo, digamos, eh, se, se contamina A través de este proceso que utiliza Cianuro Y una cantidad de sustancias tóxicas enormes eh, Así que, bueno, tenemos la experiencia Como decían ustedes, en San Juan eh, Bueno, ahí con Dayana hemos estado En encuentros en Hachal En zonas en donde hay, por ejemplo Ahí la mina Veladero y en distintos lugares, en Catamarca también, escuchando el testimonio en primera persona ¿no? de la gente que, que viene soportando eh, estas estas situaciones de explotaciones de estos yacimientos. En Río Negro tenemos una situación eh, de, de algunos, eh, algunos yacimientos en exploración, hay una gran resistencia de la población en, en general y de las comunidades mapuche también, que da la casualidad que la mayoría de los territorios en donde quieren hacer alguna explotación hay comunidades, entonces, bueno, hay algunos marcos de resguardo como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que habla de, de que si se encuentra, digamos, algún mineral dentro de algún territorio que pertenece a una comunidad tiene que haber una consulta, entonces, bueno, eh, tenemos como esa situación, pero teníamos una ley eh, hasta hace unos 10 años que protegía a la provincia de la explotación. Estación minera con sustancias eh, químicas como el cianuro Que fue derogada en el año 2011 Así que estamos con una situación bastante gris eh, Bastante vacía ¿no? de, de protección legal Por lo tanto las asambleas están siempre en alerta Porque eh, digamos hay varios emprendimientos que están en etapa de exploración avanzada Y en cualquier situación en donde nos descuidamos y nos eh, dormimos Ya sabemos cómo, cómo sigue la cosa Así que va a haber actividades este 4 para seguir, digamos, resistiendo a que no avancen estos emprendimientos. Eh, tengo el testimonio de dos asambleístas, vecinos eh, y vecinas, en este caso de Bariloche y de Ingeniero Jacoasi, eh, que son dos de las localidades en donde va a estar eh, esta movilización, que, que, bueno, digamos, siempre se coordina y se intenta de que haya actividades simultáneas en varios lugares. En Bariloche va a haber una un festival eh, con también artistas locales, que la verdad es interesante porque se van sumando mucho, muchos músiques y artistas, poetas, que se suman también a agregar su arte a, a esta manifestación, en lo que es la rotonda, que ya la hemos bautizado Rotonda No a la Mina, Eh, que tiene su cartel y todo así que bueno, vamos también tratando de dejar un poco de huella en la comunidad con, con estas acciones, así que si les parece vamos a escuchar a Octavio Montiglio, que es integrante, eh, es vecino de, de acá de Bariloche y también habita eh, el, el llamado Alto, como le llaman no a los barrios periféricos que tenemos acá en la localidad y eh, es integrante del Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro que bueno, nos cuenta un poco y nos hace esta invitación para quienes anden cerca también para este sábado lo escuchamos este sábado me sumo al, a la jornada artística que va a haber en la rotonda anual no a la mina a las 15 horas acá en el alto de bariloche me sumo junto a vecinos y vecinas que venimos desde hace muchos años muchos años eh, diciéndole que no a la megaminería y al extractivismo porque no solo es el, la megaminería es el fracking es el Son los agrotóxicos en nuestros alimentos, eh, el extractivismo está haciendo estragos en los ecosistemas y por ende en las comunidades. Solo para hacer notar, el año pasado en los barrios del Alto, de Bariloche, más que nada, hubo falta de agua, y hubo vecinos que salieron eh, a protestar por eso, y la megamineria tiene mucho abuso de agua, mucho abuso de agua. Eh, Y esto no es falta de agua, esto es exceso de extractivismo, porque un bien común tan vital como el agua no se puede permitir usarlo para eh, destruir los territorios, porque la megaminería tiene muchos problemas, muchos, muchos, eh, genera destrucción de territorios, destrucción de economías alrededor de esos territorios, cuando se van deja en el pasivo ambiental, Eh, hacen abuso del agua, millones y millones de litros, eh, y tienen una exención de impuestos que si los vecinos pagaran eso por el agua, la tendrían casi gratis. Y no olvidarnos lo que pasó un 29 de diciembre, una madrugada, cuando algunos legisladores y legisladoras, ¿sí? abusando de la representatividad, ¿sí? usándola como un chico en blanco, haciendo lo que quieren, lo que desean por encima de las decisiones populares, derogaron una ley que se ganó en la calle. La derogaron, la sostienen, ¿sí? y quieren imponernos la megaminería a partir de ese abuso que generaron ellos y ellas. Por eso este sábado también es bueno recordar que hay basuras que permitieron esto, y desde ese día nosotros estamos en la calle y no vamos a dejar de estar en la calle. Importante remarcar eh, la invitación a estar en las calles, seguir movilizándose, y cuando nombraba lo de los 10 años y el cuando se derogó, la cuando se quitó esta ley anticianuro, haciendo un googleo rápido, me sirve para conectar algo que siempre me gusta señalar, murió impune, eh, pero Soria, eh, que era gobernador en ese momento, de Río Negro sí. había sido el director de de la SIDE eh, durante la masacre de Avellaneda, este nada y la actual gobernadora era legisladora en ese momento votó para sacar la ley antizanuro, Digo, nada como cómo se van reno, eh, no renovando reciclando, reciclando sí. eh, estos personajes, nada, 12 días antes de las elecciones está bueno marcar como para ver quién quién después encabeza qué propuesta y qué tipo de proyecto de país nos proponen. Sí, absolutamente, bueno, es re contundente el testimonio de Octavio que además está hace muchos años en estas luchas eh, como ustedes decían, esta ley fue derogada, imagínense, un 29 de diciembre de 2011 eh, esas leyes que se votan no sabemos cómo son esas leyes que se votan entre fiestas eh, y 20 días después de la asunción de Soria, como vos recién contabas eh, como gobernador y dos días antes de su muerte bueno, asesinato, ahí en un episodio muy confuso, eh, que tuvo como protagonista su pareja, eh, bueno, digamos que fue una cuestión así, lo primero que hizo Soria cuando asumió fue derogar esta ley, eh, desde la derogación, digamos ya hace estos 11 eh, 10 años, eh, se, se revivaron, imagínense todas las tensiones, acá tenemos... Eh, muy, muy bien identificados, identificadas a estos actores, eh, y sabemos, digamos, el pueblo tiene memoria, así que por eso también estamos en las calles, eh, además está a decir que todas estas actividades que estamos convocando son actividades con protocolos, son actividades al aire libre, eh, sabemos que nos, nos costó un montón sostener todo esto durante la pandemia, el, el extractivismo... ¿Cómo? No, no, no, ahí se, tuvimos un problema de volumen de repente, pero seguimos, seguimos bien. Ah, está bien escuchan bien, ¿no? Sí, sí, sí, perfecta. Ah, bueno, no, que también tenemos esta, esta situación del extractivismo que no cumplió su cuarentena no y que avanzó muchísimo y bueno, eh, la gente intentando de alguna manera, a pesar de todo lo que estamos atravesando, eh, poder seguir movilizándose, porque bueno sabemos cómo es esto, como les decía eh, estamos en épocas de elecciones están to todos eh, les candidatos ahí pululando por todas estas actividades y bueno nosotros tenemos muy en claro cómo, cómo sigue la cosa eh, otra de sí, además flor eh, es, es bastante bastante digo claro del de el proyecto de desarrollo que existe en la actualidad y que bancan desde todos los sectores cuando el año pasado en el marco de lo que era el aspo el eh, trabajadoras sexuales, cartoneros, se tenían que quedar en su casa porque eran, no eran considerados esenciales, a pesar de que eh, estos sectores son los que trabajan y comen, viven gracias al, al trabajo cotidiano, o sea, no tienen un, un salario permanente, eh, y tenía, bueno, tenían que quedarse en sus casas eh, o salir a trabajar a riesgo de ser multados o incluso ir presos, pero la minería o las fumigaciones eran consideradas esenciales. Sí, sí, absolutamente, eso es así, eh, y de hecho, bueno, uno de los de los casos más emblemáticos de esta zona, de, de esta provincia de Río Negro, es eh, Calcatreu, que es un yacimiento que está a 60 kilómetros de la localidad de Ingeniero Jacobasi, eh, que originalmente se llama Wawel Nisheu, nos gusta reivindicar los nombres originarios de estos territorios, de estas localidades, eh, que bueno, es un yacimiento que ya tiene larga data, que pasó por varias provincias, mineras propietarias, actualmente es de Meridian, eh, Patagonia Gold, perdón, eh, antes fue Aquiline, bueno, pasó por varias empresas transnacionales, y bueno, hay una gran movilización también en, en este pequeño poblado que es eh, Jacobasi, que es un, una población que está en la, en la llamada línea sur de acá de Río Negro, Eh, en donde la mayoría de la gente que habita esta zona son pobladores rurales eh, que trabajan la tierra que tienen eh, producción bovina caprina, imagínense lo que significaría una explotación minera de este de este tipo, así que eh, importantísima la movilización en esta localidad que está tan cerquita del yacimiento, así que eh, también tenemos la invitación para eh, bueno, la invitación para quienes sean de Jacobacci, pero también para contarles ¿no? que les si están en otros lugares lo que está pasando por estas zonas, eh, es una actividad que está enmarcada en una feria de intercambio de semillas y plantines que es también el 4 como les decía, en, en esta actividad simultánea que se va a estar haciendo contra la megaminería y me pareció interesante también que es un, el lema de esta convocatoria es el agua para las plantas y nuestras huertas y no para las mineras y lo organiza una organización, un colectivo bastante nuevo que se llama Pucho Jun, que quiere decir brotes Eh, que bueno, la mayoría son gente joven de ahí de Jacobacci que está convocando esta actividad así que tenemos también, si les parece, para escuchar a, a Fita que es integrante de este colectivo y bueno, nos, nos cuenta un poco también cómo es la situación allí Quería comentar un poco las actividades que estamos organizando para este 4 de septiembre en plaza de los ex trabajadores perroviarios acá en el pueblo eh, con el grupo Puchuyún que en Mapuzungún quiere decir los brotes, eh, Puchuyún es un grupo nuevo, eh, es un grupo conformado por vecinos y vecinas autoconvocadas, la mayoría eh, son jóvenes eh, de diferentes ámbitos, hay artistas, trabajadores de la tierra, estudiantes de la escuela agrotécnica de acá del pueblo, y bueno, lo que nos convoca como grupo es... Eh, empezar a generar debate acá en el pueblo y marcar nuestro posicionamiento en contra de la actividad megaminera que sigue vigente hace, o sea, es una problemática que tenemos hace muchísimo tiempo, pero hoy está vigente y según se difunde acá en la localidad, están en trabajo de exploración. Eh, este Esta actividad megaminera tiene el nombre de Proyecto Calcatreu Eh, entonces lo que proponemos como grupo eh, es una feria de intercambio de semillas y plantines y saberes sobre huerta, eh, en alusión a nuestro lema que es el agua para las plantas y nuestras huertas y no para las megamineras, que como grupo es la actividad que mm, nos interesa y queremos fomentar y apoyar eh, la producción de alimentos saludables, la autonomía alimentaria, que sabemos que es una actividad que es viable y se puede desarrollar acá en la localidad y por eso queremos que el agua sea para estas actividades y no para el extractivismo. Así que bueno, vamos a estar eh, acoplándonos a la propuesta del 4 eh, de cada mes, como también lo están haciendo otros compañeros de otras partes del territorio. Y bueno, eh, vamos a seguir eh, haciendo estas actividades con el grupo, eh, eh, todos los cuatro, hasta que las empresas se vayan de acá del territorio. Ahí escuchábamos este testimonio desde Ingeniero Jacobacci, también no esta idea de agua para las plantas, no para las megamineras, algo similar también planteándonos que eh, planteaba Octavio en su intervención y en esta invitación a lo que va a ser la jornada del 4 en Bariloche y que tiene que ver un poco también con las críticas que se hacen en los territorios no ante el avance de estos proyectos cuando se destinan bienes muy sensibles como el agua, como la energía para justamente para favorecer el extractivismo en contra y en detrimento de las necesidades y los intereses de los propios pobladores de esos territorios. Sí, totalmente, como dicen, eh, el testimonio, como decían ustedes, es este de Fita Celebrino de este espacio Pucho Shun que se está Armando, acá en, en Guaguel Nille, o Ingeniero Jacobacci y por último, antes de, de despedirnos, les quiero contar que también, digamos, todo esto está pasando en un marco en el que, además de que la gente está organizada, de que se está, digamos, presionando para que no, no se avance con la megaminería tenemos la contracara de la gente que, que está en nuestras antípodas, ¿no? y que también se organiza, eh, la semana pasada acá en Bariloche hubo un foro que se llamó Consenso Bariloche, eh, en donde donde tuvimos que escuchar, por ejemplo, a Miguel Pichetto reivindicando a Julio Argentino Roca, a la actual gobernadora, hablando de, eh, digamos, todos los conflictos territoriales en la región, eh, con una postura bastante polémica, todo esto moderado por la periodista eh, de América TV, el 13, este Mónica Gutiérrez, con, una uh, un, un congreso, no, un conclave conservador, pero para, yo lo vi, lo vi entero, no sé todavía cómo sobreviví, porque mesa transmitieron de también... No, tremendo, lo transmitieron por YouTube, así que lo vi, eh, bueno, el intendente, digamos, una cantidad de legisladores y legisladoras en campaña, eh, el, eh, Federico Mazzoni, el ministro de seguridad de Chubut, sí. que también participó, hablando de los mapuches como delincuentes, eh, abogados de los grandes estudios de la zona, terratenientes, eh, bueno, para, digamos, eh, todo lo que está mal junto... Eh, y también con esta excusa de que, por ejemplo, los mapuches usurpan territorios y que tenemos que expulsarlos porque hay que hacer un cuidado ambiental, ¿no? Traía esto también por el discurso de el, la preservación de los parques nacionales y el discurso ambientalista desde esa otra mirada conservadora, que también eh, promueve los desplazamientos eh, y, y el avasallamiento del pueblo mapuche, que además, eh, claramente, eh, al lado de una megaminera, eh, no, no es un pueblo activista es un pueblo al contrario, que tiene una relación con con la naturaleza muy diferente de la que tenemos desde una perspectiva occidental, así que, bueno, les contaba esto porque eh, estamos en época de elecciones, y en esta zona está viendo una, una organización conservadora muy grande, en paralelo a toda la movilización popular que hay, así que está bastante complicada la mano, eh, mientras tenemos hoy, Eh, la, el, el recordatorio de la cantidad de meses que estamos eh, sin Santiago Maldonado, ¿no? como primero de septiembre, eh, también está pasando esto otro, eh, ese día un abogado muy reconocido de acá de la región habló de que Santiago Maldonado se había ahogado, digamos, está esto muy latente y bueno, gente muy reaccionaria eh, también respondiendo a toda la movilización popular, así que todo esto pasa en, en el mismo territorio y bueno, seguiremos ahí en las calles también eh, diciendo todas estas cuestiones y, y reclamando por, por la autonomía de, de los territorios ¿no? y cómo queremos habitarlos, así que eso es un poco el, el resumen de lo que está pasando por, por esta región.